Eh, ministro, consultarle sobre eh, todo este eh, escenario político ¿no? que eh, se está eh, gestando que eh, a través bueno de las diferentes alianzas cuál es eh, justamente el campo ¿no? que se está preparando a partir del Frente Justicialista de la, para la Victoria para afrontar este proceso eleccionario de mayo Bueno, lo estamos haciendo tratando de unir al peronismo, que es lo que lo que vengo diciendo, que detrás es detrás el obviamente un proyecto integrador, un proyecto que suma, como es el que conduce Bebe y que bueno, se está plasmando en, en esta en esta alianza, en este frente electoral donde estamos este confluyendo todo el todas las fuerzas políticas que se han definido ¿no? Así que ...hay un objetivo para que haya una fuerza movilizadora importante... ...que lo en ese sentido. Eh, a partir de la decisión de, de la vicegobernadora Luna... ...de no participar en mayo y sí participar eh, en octubre... Eh, ...primero, ¿cómo eh, se piensa, digamos... Eh, la, ...la fórmula que, que acompañaría o el nombre que acompañaría el gobernador... ...teniendo en cuenta que la vicegobernadora también se nombró en un momento esto por una parte y si por otra parte esto ya es como que ratifica o consolida las aspiraciones de, del diputado Casas para que sea el compañero de, del gobernador en esta reelección la, la fórmula la va a anunciar el gobernador este, eh, digamos en su momento yo no estoy ni en, en conocimiento para, para avisarte para comentarte esto ¿no? la verdad que si hubo declaraciones de TR, no no las conozco pero yo creo que en su momento hasta el 9 de abril que es la fecha donde se presentan las candidaturas y las fue las eh, fórmulas vamos a lo vamos a hacer buenas vísperas sabremos digamos cuál es la fórmula definitiva pero yo creo que que es un resorte es una decisión que es eh, que dejársela a ver en definitiva que es quién A, a señalar, digamos, quién quien lo lo va a acompañar. Pero el análisis político de usted en cuanto a una a una virtual, digamos, candidatura de Sergio Casas como gobernador, ¿usted cómo lo analiza? Como gobernador. Como vicegobernador. Ah. Bueno, eh, se, se viene nombrando, se viene sabiendo, digamos, de que Sergio es posiblemente también uno de los de los, de los potenciales este compañeros que acompañan a Beber. Eh, y yo creo que es una, un, un, una, un compañero que tiene también muchas condiciones y tiene todas las, cal, las calificaciones para hacerlo pero insisto en esto, yo creo que es un, una decisión, un resorte que lo va a anunciar este gobernador y él tiene todo el derecho y todo el tiempo y el margen como para poder este, anunciarlo y hacerlo en el momento oportuno este yo creo que sumarse al debate de, de cualquier especulación digamos en torno a a priori es, este, es distraernos un poco en, en lo que realmente tenemos que hacer hoy así que eh, eso se va a saber, yo entiendo eh, dentro de unos días y mientras tanto la parte nuestra estamos ocupando ¿no? de seguir gobernando, de seguir trabajando desde nuestro puesto de trabajo y acompañar en esta alianza que como decía al principio en la que hemos integrado para sumar el peronismo y, y tratar de de llevar adelante un proyecto político y un proyecto de gestión de gobierno importante que, que satisfaga digamos, la expectativa que tiene la gente Buen día Ministro, lo saluda Ezequiel Fuentes Sauma eh, ¿La unión con el bloque Lealtad y Dignidad es solamente con el digamos el sector que representa Nicolás Martínez y Javier López de Brígido? El Lealtad y Dignidad es un partido que que ha venido a, a ponerse en posición del gobernador eh, para sumarse en una alianza electoral y entiendo yo que quienes lo han representado en esa discusión en ese ofrecimiento de esa puesta de disposición han sido Nicolás Martínez y Claudia López, eh, no estuve ya presente en las reuniones, es un, un diálogo que ha quedado... Este, básicamente a partir de, de lo que es eh, el compañero Bedrejera con él se pues, representando al peronismo al, al partido judicialista y entiendo naturalmente que es eso que es una es ponerlo a disposición para esta elección de mayo en un frente que está este, acotado ante la justicia como un frente para el estamento de gobernador de la provincia para estas elecciones uh -huh. yeah. es, no es un, una alianza que un frente que vaya a tener otro objetivo pero eh, también estaría contemplada la, el apoyo a la, una virtual candidatura del ex eh, presidente Carlos Menem como senador para octubre ¿está contemplado eso también? no porque la, la alianza está conformada para esta elección de gobernador este, este, objetivamente es esa la situación digamos claro. acá no hay un frente ni una decisión política ni de, de avanzar en una en otra en la cobertura de otra elección, eso es, cuando pase la elección de mayo, este hay otros plazos que van a empezar a correr para definir las alianzas y, y las más este eh, digamos el programa electoral nacional, que el que va a ser para octubre. Ahora va otra sí. circunstancia que les voy a discutir. Ahora, ministro, van a presentar el Frente del Pueblo para presentar al, un candidato a intendente? Mira, yo estoy trabajando a nivel provincial. Como sabés, yo soy eh, presidente del partido, partido que es el distrito, un partido de toda la provincia, y estamos hablando con todos los compañeros que representan cada uno de los distritos. Ellos, eh, yo entiendo de que yo hablé con la gente, de, con todos los compañeros del de Frente del Pueblo, de cada uno de los departamentos, y todos tienen voluntad y vocación de presentar candidatos. Este y yo creo que es absolutamente legítimo que así sea y de nuestra parte como mesa provincial vamos a acompañar las decisiones de cada uno de los departamentos ¿Pero en la capital el Frente, el frente del Pueblo no va a tener candidatos o sí? Yo entiendo que se está hablando para que sea así sea eh, digamos vamos a, a comunicarlo, a avisarlo a, a partir del momento que se tenga definido digamos una decisión en ese sentido que todavía no la hay Ministro, ¿cómo, eh, en, este, en, esta, en este armado de, de alianzas, ¿no? ¿cómo eh, va a ser la, la distribución ¿no? que, que se va a hacer teniendo en cuenta eh, el tema de, bueno, no tanto las intendencias porque muchos intendentes van a buscar la reelección pero el tema de, de diputaciones y, y concejalías eh, la reelección va a ser una una herramienta a partir del cual también va a marcar, digamos un, un otro sistema de, para, para degramar la, la distribución de los cargos que van a aspirar los candidatos ¿cómo se va a armar esto? no entiendo lo que le quiero decir es cómo ante tantos nombres y tantas fuerzas políticas que conforman el, el Frente Justicialista para la Victoria, ¿cómo se va a hacer la, la distribución o cómo se van a armar las candidaturas en cada uno de los estamentos, de intendentes, de diputados, de concejales? Mira, eh, de eh, yo insisto en algo que tiene que ver con una cosa absolutamente, digamos, eh, clara, que son los plazos. Eh, para esa instancia que vos decís es el 9 de abril hasta tanto todos los compañeros están digamos este, planteando sus, sus pretensiones o su, sus armados sus frentes sus sumas desde el punto de vista de los, de los sectores de las agrupaciones algunos con compartidos departamental otros parte de, de los partidos de distrito eh, yo creo que este hay sí una, una gran cantidad de, de, de, de reuniones de diálogos de candidatos de compañeros con Con pretensiones, pero bueno, yo entiendo de que vamos a, a tener que, a medida que cada uno vaya decidiéndolo y acordando de por qué fuerza política, qué candidatos o cuáles candidatos van a presentarse, lo sabremos este en adelante hasta el 9 de abril. digamos Cualquier especulación anterior es adelantarnos a, a un momento en donde el adelantamiento de las elecciones ha provocado la necesidad de reorganizar y de rearmar las estrategias de cada sector, así que Seguramente lo vamos a ir conociendo en el camino. Yo por eso no no, no puedo adelantarte, eh, digamos, ninguna definición desde el punto de vista de qué lista, ni qué, en quién la encabezan, ni por qué fuerza. Sencillamente porque se está en un proceso de diseño de esa de, de ese armado. ¿Está confirmado si va a ser en esta semana o en la próxima ya la confirmación de la candidatura del gobernador y conocer su compañero de fórmula? Antes del 9 de abril se va a tener que hacer eso que la fecha que vence la presentación este, insisto en esto está en, en él en, eh, digamos objetivamente y tiene todo su derecho de, de saber el momento y el lugar y, y a quién va digamos va, con quién va a decir que lo acompañe como ya fue en el 2007 no este, uh -huh. yo creo que es un, es una oportunidad un momento que lo va a hacer él así que ya sabremos Está bien. Ministro, le damos mucho esta comunicación con, con Radio Nacional. Hay que ande muy bien. Buen día, Nora. Buen día.